En TeleElch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmarie Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana, bienvenidos a nuestro programa. La glorieta de este martes 21 de marzo, hoy primer día de primavera, estará marcado por el ambiente soleado con paso de nubosidad alta, viento flojo y temperaturas máximas que rondarán los 21 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 12,7 grados de temperatura. Hoy es un día importante para el gobierno de este país Se inicia ese debate de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y, por otro lado, a medida que vamos conociendo más datos del funcionamiento de los bancos que cierran, uno se pregunta por qué los controles financieros no detienen las pérdidas multimillonarias o los blanqueos de capitales que se cometen cuando estamos hablando de esos pocos que controlan las finanzas en el mundo y por qué las personas que trabajamos Nos sentimos los parias de estas crisis bancarias. En fin, ayer fue el día de la felicidad y las bolsas cerraron ayer en verde. Y en el Che seguimos muy de cerca las batallas contra las plantas solares en el Candelch o contra la decisión de dejar el mercado provisional donde está en zona verde. Verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro, seguro, seguro, seguro. Pam, para, para, para, para, para, Pues hoy en titulares les contaremos que el pleno del lunes aprobará la modificación del plan general para consolidar el mercado provisional en la ladera del río al contar con todos los informes favor favorables, incluido el de la Confederación del Júcar, según anunció ayer en rueda de prensa la Edil de Urbanismo y ayer el Partido Popular calificó de sin sentido e también irresponsabilidad la decisión de dejar esta infraestructura en zona verde. Una encuesta encargada por el Ayuntamiento indica que el 60% de los comercios encuestados confían en que las ventas van a aumentar por la peatonalización de la corredora y más del 70% de los residentes encuestados consideran que han mejorado su estancia en la zona centro. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 58 años por espiar a su expareja con una cámara de videovigilancia que ocultó en un conducto de ventilación del domicilio y falseó datos para tener acceso a esas imágenes. El detenido ya ha pasado a disposición del juzgado de violencia de género. El Che cuenta con el primero de los ocho autobuses urbanos 100% eléctricos. El nuevo vehículo se cargará diariamente y tendrá una autonomía de 250 kilómetros. Los otros siete llegarán, dicen, antes del verano, lo que va a permitir la reestructuración de las líneas y la puesta en marcha de una nueva, la línea M. Y en la crónica deportiva, pues el ya exentrenador del Elche Club de Fútbol, Pablo Machín, se despidió ayer de la plantilla y de la afición a través de una carta en las redes sociales en la que aseguraba que no siempre el fútbol recompensa los merecimientos. De momento el club no ha hecho oficial la designación del nuevo entrenador. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pasan cuatro minutos de las nueve de la mañana y comenzamos el relato hablándoles del mercado provisional porque cuenta con todos los informes favorables para quedarse en la avenida de la Comunidad Valenciana, en zona verde. Ayer lo dijo la concejal de urbanismo en rueda de prensa. Y esta es la noticia que hoy nos eh, pues avanza nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En el pleno del próximo lunes se dará un paso decisivo en la consolidación del mercado provisional en la avenida de la Comunidad Valenciana. El Gobierno local llevará a debate y aprobación provisional la modificación del plan general que va a permitir el cambio de calificación de las parcelas del escorchador y el mercado central provisional para convertirlo en definitivo. Además, supondrá la protección del edificio del viejo mercado y su rehabilitación para convertirlo en espacio gastronómico. Con esta aprobación, finalizan los trámites municipales y se remitirá a Consellería para su ok definitivo, previo paso por el Consejo Jurídico Consultivo. Según la ley de urbanismo Anaravid, todos los informes han sido favorables. También en ellos se incorporan algunas medidas que deben corregirse, como es el caso de las condiciones que debe reunir el nuevo edificio del mercado para evitar riesgos. El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar es favorable, como les he dicho, se ha recibido en fechas muy recientes, este mismo mes de marzo, y lo que establece es que eh, las edificaciones objeto de la modificación no se encuentran eh, afectadas ni por zona de flujo preferente ni por zona inundable asociada a un periodo de retorno de 500 años y que, por tanto, la actuación es viable. El Partido Popular ha calificado de sin sentido e irresponsabilidad la modificación promovida por el equipo de gobierno peso y Compromís para la consolidación del mercado provisional en zona verde. El Partido Socialista se ha empeñado en consolidar un mercado provisional en un jardín a 70 días de las elecciones. Un verdadero sin sentido, una irresponsabilidad. El Partido Socialista quiere hacer que un mercado que actualmente sigue siendo provisional, pese a que lo denunció en su momento, se quede en un jardín y sustituya ese jardín que perdemos por un huerto de palmeras, que no es un jardín, en el entorno del escorchador. Un dislate absoluto. Y esta es la alternativa del Partido Popular al mercado provisional. Lo decimos alto y claro. El mercado provisional tiene que desaparecer de Comunidad Valenciana para volver a ser un jardín. El mercado tradicional volverá a su sitio con un parque en el Plaza de las Flores y eso consideramos que es lo que a partir de este verano los solicitanos necesitan para buscar sentido común y para hacer proyectos que realmente sean útiles al conjunto de los solicitanos. El Che ya cuenta con el primer autobús 100% eléctrico, el resto dicen que vendrá para antes del verano, pues al menos les ha dado tiempo para presentar el primero antes de las elecciones de mayo. Esta noticia nos la cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Ha llegado a Elche el primero de los ocho autobuses urbanos 100% eléctricos, un paso más en el modelo ciudad verde y sostenible. Los nuevos autobuses se cargan en apenas cuatro horas y tienen una autonomía de alrededor de 250 kilómetros, por lo que pueden circular todo el día y solo se cargarán, Por la noche, además, cuentan con bajas emisiones acústicas. El resto de autobuses eléctricos llegarán a Eche antes del verano, lo que permitirá la reestructuración de líneas y la creación de la nueva línea M. La inversión de, 8 de estos ocho vehículos asciende a cuatro millones, de la que una parte ha sido financiada por los fondos europeos. Recordar también que la flota ya cuenta con 26 autobuses híbridos y con la llegada de los nuevos se reducirá en 2023... Más de 1.600 toneladas de CO2 a la atmósfera. Con esta incorporación, Elche se sitúa como uno de los sistemas de transporte más avanzados de España. Esta iniciativa sigue la línea de lograr que en 2030 el 80% de la flota sea sostenible. Por cierto, que en breve se llevará a cabo la digitalización del servicio a través del pago con el móvil y la electrificación de la planta. Gracias, Iciar. Y ayer el equipo de gobierno se reunió con diversas asociaciones agrarias para informarles del funcionamiento de las ayudas de 500 euros que va a destinar de las arcas municipales a los agricultores del Candelch. El plazo para pedirlas será del 3 de abril al 5 de mayo y uno de los requisitos para conseguirlas es tener una facturación de mínimo 1.000 euros al año. Según el alcalde, la tramitación va a ser ágil y sencilla para hacer llegar estas subvenciones. Y que puedan hacer frente al pago de suministros, productos para la actividad agraria o al pago de los seguros. La idea es, por una parte, una tramitación lo más simple y lo más ágil posible, es decir, ponerlo fácil para los agricultores para que lleven a cabo la solicitud y al mismo tiempo, por nuestra parte, eh, una tramitación también con la máxima celeridad ...para que los recursos lleguen a sus destinatarios eh, con prontitud... ...para poder hacer frente a la situación que se está viviendo en este momento... ...que está caracterizada fundamentalmente por el incremento de costes... ...derivado de, de esa eh, tasa de inflación existente. Y ayer el equipo de gobierno dijo que encargó un informe para conocer... ...cuál es el impacto real que ha tenido la peatonalización de la corredora... Pues el concejal de Comercio, Felipe Sánchez, presentó los resultados. Con ello, también, además, lo que vemos es también eh, tener una foto de la satisfacción que hay respecto a la oferta y demanda del momento en el que hicimos este estudio, que ha sido a finales de 2022, y las inversiones que se han ido realizando en la zona, como por ejemplo la propia personalización, y qué cuestiones se podrían mejorar a partir de este estudio. El estudio ha sido realizado por Coto Consulting, que es una empresa eh, especializada en investigación de mercados y retail marketing. ...y que tiene amplia experiencia en ese tipo de estudios sobre zonas urbanas comerciales. Se han encuestado a 57 establecimientos y 102 residentes... ...y el sondeo indica que aumentarán las ventas por la mejor accesibilidad que tienen los clientes... ...esa es la percepción de los comerciantes... ...y casi el 60% de los comerciantes preguntados afirma que la peatonalización... ...tiene un impacto positivo y ha sido un revulsivo... ...y más del 70% de los vecinos dicen que ha mejorado su estancia... ...en la zona centro... ...también habla de las debilidades que se encuentran... ...como el cierre de comercios que se siguen produciendo... ...la disminución del número de asociados... ...y el bajo nivel de servicios personalizados... ...por parte de los comercios... ...entre otras amenazas de futuro. Y oportunidades... ...pues tenemos que la población envejecida no se regenere... ...es decir, que no haya sustitución de esta población... ...que ya está envejecida... Que pueda descender el atractivo de la zona en un futuro, en este momento no es el caso, pero sí que nos indica que debemos de trabajar para mantener esos atractivos, actualizándolos y manteniendo, pues sobre todo, pues con una programación que, que, que dinamice y, que, y que, que genere impactos de, de atracción. Eh, las necesidades que pueda haber sin cubrir de, de los consumidores, hay que adaptar la oferta comercial a lo que el consumidor va, va necesitando y, evidentemente, pues la, la crisis energética. Cambiamos de asunto. La Consellería de Educación ha publicado los plazos para cada uno de los procesos de admisión... ...del próximo curso escolar en todos los niveles, desde infantil hasta bachillerato. La presentación de solicitudes en infantil y primaria será del 20 al 28 de abril, la matrícula del 14 al 30 de junio. Para la ESO y bachillerato se presentarán las solicitudes del 4 al 12 de mayo... ...la matrícula será en julio... ...en las escuelas infantiles municipales... ...este proceso arrancará el 19 de abril... ...y el plazo se prolongará hasta el 5 de mayo... ...la matriculación del 30 de mayo al 14 de junio... ...el proceso sigue siendo telemático... ...aunque también existe la modalidad presencial... ...escuchamos a la Edil de Educación María José Martínez... ...el proceso una vez más... ...y todo a partir de la pandemia... ...será a través de telematricula.es... Eh, en esta eh, de esta forma telemática no solo el procedimiento de solicitud de plazas sino también la consulta de información, la resolución de dudas también se puede hacer a través, como digo, de telematricula.es eh, nosotros desde la Concejalía de Educación vamos a realizar también una campaña informativa de escolarización de todos estos niveles, eh, pero hemos creído también necesario este año recuperar una charla eh, presencial. También ha dicho que van a aumentar las aulas para escolarizar a los niños de dos años. En total serán 17 en todos los centros educativos de Ilche. En total se, oferce, se van a ofertar 1.415 plazas para dos años en colegios y escuelas infantiles. En las pedanías, según la concejal de Educación, existe un pequeño déficit, pero dice que no es problema. En pedanías tenemos censados a... 283 niños y niñas y una oferta de plazas de 275. Hay un pequeño déficit, pero no obstante, nunca es un déficit real, porque muchas familias que viven en las pedanías eh, piden plaza en eh, los centros educativos del núcleo urbano, con lo cual no se ha dado el caso de que no tengamos plazas suficientes tampoco en pedanías. Además, se ha creado una nueva herramienta para dar a conocer toda la información sobre estos procesos de admisión y periodos de matriculación, además de solicitudes de becas. A través de la plataforma Telegram, los padres y madres podrán acceder de forma rápida y directa a esta información. Va funcionando ya unos dos meses, eh, nada más entrando en la aplicación en el Telegram y poniendo Educación Elche aparece, eh, invitamos a todas las familias a que se suscriban, tenemos ya mil suscripciones y lo que pretendemos es que sea una herramienta fácil y ágil donde se encuentre toda la información de interés relacionada con el área educativa, campañas de escolarización, convocatorias, plazos, becas, jornadas, actividades, pero además que sea también un espacio donde se compartan los proyectos y las actividades que se realizan en todos los centros educativos de nuestro municipio. Cambiamos de tema y hablamos de elecciones. El Partido Popular sigue con sus propuestas electorales. Ha planteado entregar 200 euros de ayuda a los jóvenes de menos de 35 años para que puedan sacarse el carne de conducir. Además, el candidato popular, Pablo Ruz, ha propuesto fomentar la educación vial para circular por los carriles bici. En seguridad vial, sobre todo destinada, dirigida a los usuarios de bicicletas y de patinetes, una campaña que sería gratuita, evidentemente, mediante un convenio con la Asociación de autoescuelas. hay cerca de 30 autoescuelas en la ciudad de Elche, para poder actualizar y para poder formar de nuevo a los usuarios de los patinetes y de las bicicletas en el municipio, ya saben ustedes que se están produciendo ...un número considerable de, bueno, pues de incidentes ¿verdad? relacionados con el uso de la movilidad... ¿verdad? De bicicletas patinetes... ...bueno pues consideramos que es importante. Eduardo García Ontiveros va a presentar una moción en el pleno del lunes... ...para implantar en las discotecas, en los locales de ocio... ...un protocolo municipal en caso de agresión sexual. dices unas herramientas muy claras y muy directas... ...para poder tratar, para poder conducir a la víctima, protegerla cómo actuar con ella, recomendarle lo que tiene que hacer, acompañarla a donde haya que acompañarla. Esto es fundamental para después que, sí, que exista una labor policial y una labor judicial exquisita y eficaz. Es fundamental. creo. Y por otro lado, Ontiveros sigue esperando a que Eva Crisol deje su acta de concejal para disponer de ese segundo edil en el Grupo Municipal de Ciudadanos. tiempos en los que mmm, la señora Eva Crisol, como, todo, como todos sabemos, eh, anunció en el pleno del mes pasado que, que iba a dejar su acta, a día de hoy a mí no me consta que, que lo haya hecho, eh, por lo tanto, si eso no ocurre, eh, no, puede haber, no, no puede tener cabida otro, otro, otro concejal. Y la confluencia de izquierdas formada por Podemos, Izquierda Unida y Alternativa Republicana ha pedido la suspensión cautelar de la instalación de plantas solares en el Camp Delch. Se ha sumado así a las quejas de los afectados. Moisés García, candidato. que Se han presentado contratos de alquiler con su firma que no han firmado. De suelo, no entiendo. De suelo. Incluso hay muchos dueños que de repente han aparecido su terreno en, en, la, en una instalación sin ellos ser no, completamente, o sea, no se les ha avisado de nada. O, por otro lado, eh, un documento en el cual se presenta una autorización para, para poner el, la instalación y eh, se elegirla y se, el plano que aparece posteriormente con la autorización no es ...el primero que se aparece, si no es otro, es otro contrario... ...o eh, de repente un montí, o sea, un, un terreno que está en elevación... ...con más de un 25% de, de pendiente... Que, ...que no permitiría por riesgo de inundación... ...para el ayuntamiento es una llanura". Y abrimos la crónica de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 58 años por instalar una cámara de videovigilancia en la vivienda de su expareja y falsear datos para tener acceso a la misma y espiarla. La mujer tenía una orden de protección por ser víctima de violencia de género. Descubrió la cámara escondida en un conducto de ventilación. Los agentes lo detuvieron y en el registro de su vehículo le intervinieron varios ordenadores, portátiles, discos duros o teléfonos con los que pudo cometer los hechos. Fue puesto a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer. La policía local detuvo el pasado mes a dos jóvenes de 19 y 26 años por llevar más de 400 gramos de marihuana en su vehículo, en el que también encontraron un bote de fertilizante y gran cantidad de dinero en efectivo. El arresto se produjo durante un control de seguridad en la calle Francisco Tomás y Valiente, en el barrio de Carrus. Y esta mañana a las 10 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento un grupo de alumnos de la región de Murcia participarán en el debate sobre la relación entre protección patrimonial y necesidades urbanísticas. Se trata de la segunda edición del Torneo de Exhibición de Debate por la Fraternidad que tiene como objetivo mostrar la cercanía de la vida política municipal a la sociedad y en concreto a la juventud como futuros representantes de la ciudadanía. Informativos en Teleelch, Radio Marca. En Elche salimos a ganar. Ayudando a las familias que menos recursos tienen a pagar el IBI, el recibo del agua y otras ayudas sociales. En Elche todas las personas cuentan con el apoyo de su ayuntamiento en la mejora de sus condiciones de vida. Elche, el mejor sitio para vivir y trabajar. Salimos a ganar, Partido Socialista.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 Descubre en la Exposición EDUS y Elch los proyectos que estamos realizando en todo el municipio. 25 actuaciones para conseguir que ELCHE sea una ciudad más habitable, sostenible y conectada. Una iniciativa cofinanciada al 50% entre el Ayuntamiento de Elch y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Expo EDUS y Elch, en la Plaza del Congreso Eucarístico. Para cargar tu coche... CovesEnergy.com Tu cargador eléctrico en 24 horas, con ayudas de hasta el 80%. CovesEnergy.com Te cargamos el coche de energía positiva. La Glorieta con Rosemary Alonso. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya tenemos con nosotros, al ser martes, a las representantes de la oposición y del equipo de gobierno para analizar la actualidad local. Hoy tenemos muchos temas, eh, ustedes lo han podido comprobar si nos han seguido en el relato informativo. Por parte del equipo de gobierno tenemos a la portavoz de Compromís, Esther Díez, concejal de movilidad. Muy, muy Buen día. Muy, buen día. Buen día. Y por parte de la oposición a la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Aurora Rodil. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días a todos. Bien, pues vamos a comenzar con nuestra noticia de portada de hoy. Es el mercado provisional. Ayer la concejal de urbanismo decía que ya tienen todos los informes favorables, incluido el del Júcar, que ha llegado este mismo mes, y por tanto el lunes en el Pleno será la aprobación inicial y la Consejería tendrá que... ...realizar su aprobación definitiva. El Partido Popular ayer dijo que es una irresponsabilidad... ...y un sinsentido dejar el mercado provisional en zona verde. Hoy queremos saber qué opina Vox. Bueno, eh, yo quiero eh, al respecto hacer una reflexión política... ...y una reflexión de fondo de la, eh, del fondo de la cuestión. La política es que a mí me parece que a un mes y poco de las elecciones... que mmm, probablemente haya cambio eh, de tinte político, eh, embarcar a una nueva legislatura con, una, eh, con un problema, porque este va a ser un problema, eh, lo sabemos, porque en sí mismo eh, es un problema, eh, a un gobierno posterior creo que no es de lealtad política. Creo que tuvieron mucho tiempo, ...muchos años para arreglar el problema del mercado central... ...y del mercado provisional, no lo han hecho... ...y ahora en las prostimerías de, de la legislatura... Eh, ...se toma esta decisión. De todos modos, el problema de fondo es otro... ...el problema de fondo es que no podemos aceptar... ...que en una zona verde, y una zona verde muy paradigmática... ...de nuestra ciudad como es la ladera de un río... Eh, ...establezcamos como definitivo... Un barracón, porque eso es lo que es, es un barracón. De hecho, eso fue construi eh, construido como provisional, criticadísimo por el mm, Partido bueno, Socialista, ya, criticadísimo. El equipo de gobierno propone un edificio nuevo. Bueno, sabemos que un edificio nuevo no se puede hacer en una ladera de un río es no solo quitar una zona verde, sino que es romper la armonía paisajística Lo han dicho todos los eh, arquitectos especialistas en el tema. Y además, esto va a traer un problema, porque ya lo han dicho los vecinos. Los vecinos de la zona, que se ven profundamente agraviados por la presencia de ese barracón, o porque de estética no tiene nada, y el proyecto final tampoco lo tendrá, porque es imposible que lo tenga... Eh, van a recurrir a la justicia, lo han dicho. O sea que el, lo que va a heredar el, el futuro gobierno municipal es un problema como heredó eh, el, el gobierno actual lo del mercado central. Son cosas que se hacen en las próximas en los últimos yeah. meses y, y para más, problemas. Nos interesa otros. saber si Vox está de acuerdo con la alternativa del PP de llevarse el mercado provisional donde está el central y hacer el aparcamiento en la Plaza de las Flores. Bueno, no, nosotros vemos que esa es una posibilidad. Hay otras posibilidades también. ¿eh? ¿Cuáles? Eh, quiero decir, hay que, se puede reubicar, pero de todos modos, si el mercado central puede ser eh, un lugar de ocio y hostelería, ¿por qué no pensar como en tantas ciudades españolas en las que nos gusta ir siempre a sus mercados centrales, que están reciclados y conviven eh, el, el mercado con eh, zonas de hostelería. ¿Y quién no le gusta ir al mercado en Málaga, en el San Miguel, en Madrid y demás?, ¿Por qué no pensar que se puede hacer en Elche? Eh, ¿Es posible hacerlo en Elche? Simplemente esto es una contienda política entre, entre el socialismo y el PP que desde el principio no se han puesto de acuerdo en este tema y están compitiendo a, a ver quién puede ganar en el tema. Y al final lo que pasa es que perdemos todos, porque no, ni una cosa ni la otra se resuelve. Esther es Ríez. Yo voy a contestar a por qué el proyecto que se presenta no conjuga ese mercado con ese otro mercado gastronómico y las posibilidades culturales que vaya a dar este edificio. Porque los comerciantes no quieren. Así de sencillo. Quiero recordar que para este gobierno municipal esa sería una propuesta viable, que los comerciantes se desplazaran al edificio para que los oyentes nos entiendan del antiguo mercado central, que es el que vamos a rehabilitar. Pero ellos no quieren venir a ejercer su actividad en este edificio y esa es la realidad Ya, y eh, eh, detrás de esa afirmación, ¿qué hay? No, si no quieren, eh, ¿se les puede obligar o tienen derechos ya adquiridos por el juzgado? Bueno, yo creo que al final en política estamos eh, no para trazar mundos ideales, sino para resolver las cuestiones que tenemos encima de la mesa Aurora hablaba de que el proyecto que puso en marcha el Partido Popular en su momento era un problema efectivamente lo era, desde Compromís además, así lo hemos denunciado desde el primer momento y hemos apostado por una solución viable para este entorno y para acabar de completar esa modernización del centro de la ciudad. Eh, no es cierto las afirmaciones que estaba haciendo. Venimos trabajando en todo este proceso urbanístico desde el año, vamos, la mitad de la anterior legislatura. Que llegue a este pleno hoy es el resultado de años de trabajo, porque los trámites urbanísticos, lamentablemente, son así de largos. Y eso, que lo conocen los ciudadanos y ciudadanas, lo debería también conocer la portavoz del grupo de Vox. Por tanto, yo creo que al final se trata de tener en cuenta. Que lo que buscamos es asegurar una solución que es la mejor para los irisitanos y ilicitanas, que recuerdo es asegurar una rehabilitación del mercado central que proteja lo, el patrimonio cultural y arqueológico que hay en las inmediaciones, que garantice un centro peatonal y un centro amable llegar a un consenso con los placeros, que es que puedan seguir ejerciendo su actividad en este entorno, y yo tengo que decir, y conocen mi opinión al respecto, para mí ese es el lugar ideal, desde luego que no lo es, y siempre decimos compromiso, no hubiera ubicado aquí eh, esta edificación como lo hizo el Partido Popular, pero la realidad es que tenemos que desbloquear este problema que arrastramos desde hace ya tres legislaturas. Nosotros, por parte del Gobierno Municipal, hemos conseguido resolver el contrato, estamos trabajando en ese proyecto para la rehabilitación, que saben que ya está en proceso de licitación eh, esa mm, redacción de, del proyecto del nuevo mercado central eh, tenemos una solución que puede ser satisfactoria para los placeros y ojalá encontráramos una ubicación alternativa que pueda coger este edificio la realidad es que nadie ha sido capaz de poner encima de la mesa cuál podría ser hmm, bueno Aurora por un lado es cierto que los, eh, los eh, problemas urbanísticos llevan mucho tiempo, pero como llevan mucho tiempo, no es de explicarse el apuro de, en, en este último, casi último pleno. Creo que nos falta este pleno, pero, y otro si más. Viene un pleno de hace un año. Pero si viene de, de una aprobación inicial de hace un pero, año... Pero como es una cosa fundamental, creo que se puede posponer al nuevo gobierno para que tome... Eh, porque, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno? Mostrar la real adhesión del pueblo a un grupo político que puede ser el mismo que está hoy en el gobierno, pero quizás puede hacer que haya cambios y, eh, y además dice que va a solucionar un problema la cuestión de los placeros eh, es con, según con quien se hable los placeros, no todos están de acuerdo con quedarse ahí no todos están de acuerdo muchos están disconformes y yo me acerco a hablar con la gente, me imagino que ustedes también lo harán y están muy disconformes porque saben que se les viene una inestabilidad absoluta porque los vecinos tienen todas las de ganar porque tienen la razón. Yo sé que a veces formando parte de una coalición de gobierno hay que tragar con muchas cosas, pero casi estoy segura y usted sabe las discrepancias que tengo con usted, pero estoy segura que a usted no le gusta que el mercado esté en una ladera de un río. Lo que voy a eh, decir. Eh, eh, justamente, entonces, si no nos gusta porque nos parece ecológicamente aberrante, por lo y además dejemos de lado aquellas las cuestiones técnicas en las que no me quiero meter porque no soy con eso de profunda, pero también la inestabilidad que puede dar una ladera de un río, de un edificio, pero muchas cosas. Esto tienen todos los informes favorables. Sí, todos los informes favorables. Ayer lo dijo la concejal de urbanismo. Bueno, tienen todos los informes favorables, sin embargo hay muchas opiniones de expertos que eh, contradicen estos informes favorables pero no queriéndome meter en ese... quiénes? No, eh, que, arquitectos. Eh, eh, de todos modos, yo no me voy a meter en una cuestión técnica. Supongamos que esa ladera del río, que es inundable, re resista eh, una edificación de ese tipo. Es desde el punto de vista paisajístico y ecológico, aberrante, y usted lo sabe, porque usted es fanática de la ecología, entonces usted sabe que ese edificio ahí no debería estar, los placeros no es verdad que estén de acuerdo, hay algunos que están de acuerdo y muchísimos que no lo están, y los vecinos están en pie de guerra, entonces le trasladamos al gobierno siguiente, sea cual sea, un Problemón. ¿Cómo claro, tras, es que, se trasladó? Pero es que usted no aclara cuál es su postura. ¿Qué haría Vox entonces? Claro. Bueno, nos, primero, eh, no, lo que nosotros haríamos es: hay un mercado, hay un mercado central. central, ya de, tradicional de toda la vida, donde los placeros han estado toda la vida eh, desarrollando su tarea per, sí. eh, perfectamente y además que querían a ese lugar y están aquerenciados a ese lugar. ¿Se puede restaurar? Usted dice que sí, porque bueno, lo, van es que hacer, está, es que lo van a hacer. ¿Lo van a hacer la contratación lo, eh, del proyecto eh, eh, de rehabilitación? Efectivamente, se puede rehabilitar. ¿Se puede pueden convivir el ocio o la restauración con el, eh, la venta de mercaderías como hacen nuestros placeros? Por supuesto que sí, lo hacen en miles de ciudades. Entonces, ¿cuál es el problema el para que vuelvan a su lugar? En el aparcamiento. ¿Qué haría usted? Bueno, ¿Vox qué haría? ¿El aparcamiento en la Plaza de las Flores, como dice el PP? Esa es una de las posibilidades. Nosotros claro. lo hemos dicho muchas veces, mi compañero fallecido lo ha explicado sí. hoy muchas veces, cómo se podía hacer perfectamente el, eh, el, el aparcamiento en esa zona y, y creo que es una solución más viable, uh -huh. mejor y además uh -huh. no rompe la, el paisaje bellísimo de nuestra ladera además quiero decir es un precedente porque poner un edificio en una ladera de un río predispone a que se puedan poner otros eh, otros elementos parecidos que bueno arruinaría directamente la ladera de nuestro río Binolocu. Y Sobre todo una de las zonas más caras de, de la ciudad como es la avenida de la Comunidad sí, Valenciana. A, a mí me gustaría hacer una reflexión primero que desde Compromís estamos en contra de introducir vehículos en el corazón de la ciudad de hecho ...es ya uno de los puntos fundamentales... ...por los que estábamos en contra... ...del proyecto del Partido Popular... ...que recuerdo... ...lo que proponiera diversas plantas de aparcamiento... ...para que centenares de vehículos... ...entraran cada día... ...al corazón de nuestro casco histórico... ...y salieran por la corredora... ...vamos a recordarlo... ¿eh? ...que es importante... ...hablar de qué suponen... Eh, ...estas ideas... después para el día de los ilicitanos e ilicitanas... ...en lo que respecta... ...al aparcamiento que propone el Partido Popular... Eh, ...también en lo que eso supone... ...es cargarse... ...buena parte de la Plaza de las Flores... Porque Los coches no iban a entrar volando, los coches necesitarían de una rampa de entrada y de salida que ocuparía buena parte de la actividad hostelera que hay en estos momentos en, en la superficie de la Plaza de las Flores. Y vayan y pregúntenle a estos comerciantes si están de acuerdo entonces en que un aparcamiento se pudiera cargar todo el entorno de la plaza. Y tercero, con lo que decía sobre los comerciantes vaya y pregúnteles si les parece mala ubicación a ellos donde están en estos momentos, que han conseguido que sea una actividad que funcione incluso mejor de lo que estaba funcionando en el antiguo mercado. Como digo para nosotros podría ser una opción pero es que ellos siempre nos han planteado uh -huh. que no era viable hacer ese traslado al edificio, al edificio original para entendernos del mercado. En este sentido y por lo que decía antes de tragar, yo voy a recordar una cuestión, compromiso a lo largo de mucho tiempo ha estado prácticamente solo defendiendo que el proyecto de mercado central del Partido Popular era inviable. Después lo han demostrado las diferentes administraciones eh, y al final incluso el propio Partido Popular ha tenido que reconocer que su proyecto era inviable porque ya no habla de ese proyecto del año 2015, lo que habla ahora es de una rehabilitación en los términos en los que ya lo habíamos presentado el gobierno municipal. Por tanto, estamos aquí para buscar soluciones reales y viables a las necesidades que presentan los ciudadanos y ciudadanas, los comerciantes en particular... No. No hay tiempo. Y en, y en eso estamos, en vale. estos momentos. No nos pondremos de acuerdo porque, no. obviamente, no bueno, estamos. Bueno, será, será, esto es un anticipo del debate que se realizará de, en el pleno, en el lunes que viene. Como hay más noticias, por ejemplo, ayer hubo una reunión de turismo. Eh, eh, ¿Sabe eh, a qué se...? Eh, supongo que todos los sectores turísticos, todos los representantes del sector de turismo, le habrán dicho a al equipo de gobierno que ponga en marcha ya ese plan estratégico de turismo. Bueno, y en eso se está materializando en estos momentos, que de hecho eh, tiene que crearse esa comisión que eh, canaliza los proyectos a través de esa subvención europea que vamos a recibir para hacer realidad ese plan estratégico de un turismo sostenible, que es el que necesitamos para nuestro municipio. Lo cierto es que los datos turísticos están siendo muy positivos. Hay que recordar que hemos crecido 11 puntos respecto al mismo periodo del año 2022, que estamos hablando en febrero, un mes que desde el punto de vista turístico para Elche nunca ha sido especialmente positivo, pues estamos hablando de una ocupación del 80% y yo creo que se trata de seguir trabajando colectivamente desde el sector turístico, desde las diferentes empresas, eh, desde también el Ayuntamiento de Elx, con el apoyo de la Generalitat Valenciana en eh, esa oferta turística que se diferencia además de la que ofrecen otras ciudades de nuestro entorno, una oferta que se basa no solo desde luego en el sol y playa, que por cierto con playas mucho más naturalizadas uh -huh. eh, que en el conjunto de la provincia de, de Alicante, también desde luego con nuestra oferta con nuestra oferta cultural, con nuestra oferta gastronómica, con nuestra oferta eh, de recursos paisajísticos y naturales, que es también de primer orden y que recibimos a miles de visitantes del norte de Europa eh, a lo largo de todo el año. Y, y en eso se trata de seguir trabajando. ¿Estuvo Vox en esa reunión o no? No, no estuvimos... Pero, pero no es porque no apoyemos el turismo, por el contrario, creemos que es un motor importantísimo de la economía, tiene que ser un eh, motor importantísimo de la economía. Queremos que estos planes se aceleren lo más posible, porque mm, es absolutamente importante que esto se lleve uh -huh. a cabo. De todos modos, debemos decir que el, eh, estoy de acuerdo casi con todo lo que ha dicho en este caso la señora Díez, eh, que no sirva de precedente, pero estoy de acuerdo, <risa> eh, eh, pero fundamentalmente hay que cuidar mucho al turismo y con respecto a las playas, es cierto que tenemos bellísimas playas, pero nos reclaman eh, todos los, eh, los eh, pedaños de las zonas de playa, todos los eh, vecinos que hay, tienen que ser más cuidadas. Y eso está, es muy importante. Estará, eh, porque, ¿Estarán a punto para esta eh, Semana no, Santa? No, ¿Ha hablado está, usted con algunos vecinos? Bueno, los vecinos están eh, bastante escépticos al respecto. Eh, en, en las juntas del campo, cuando vamos eh, de la zona, realmente se quejan mucho de la falta de cuidado de las playas y es muy importante que el, para ellos mismos, para los vecinos y para, y para los turistas que vean unas playas naturales, de eso tiene, eso tiene la belleza de nuestras playas que son naturales pero también cuidadas y que tengan accesibilidad para que la gente las pueda disfrutar ¿no? y que el turista quiera volver fundamentalmente eso ¿no? una, una reflexión tenemos playas naturalizadas porque se han protegido de la presión urbanística a lo largo de muchas décadas en contra del modelo de las derechas de depredación del territorio eso por tenerlo en cuenta de, segundo en cuanto a lo que hace en cuanto a lo, lo que la derecha no está en eh. cuanto a lo que hace al, al, de eso, ¿eh? derechas hay varias por eso lo digo, eso digo. Eh, en cuanto al mantenimiento voy a recordar que además contamos con una nueva contrata de, limpi de limpieza que tiene equipos específicos para las playas y que por tanto puede hacer toda esa protección eh, en mejores términos ¿no? que, que años anteriores con maquinaria que, que estaba más obsoleta también desde el punto de vista ambiental trabajamos para la protección de las especies que viven en este entorno y de hecho tengo que decir que en, con Seover Life y junto al Colegio Rodolfo Tomás y Sanper del Altet estamos trabajando en una iniciativa de cuidado de la playa del Altet donde habita el Cholitejo Patinegro que es una especie protegida eh, y, y conectando también todo nuestro litoral con todos nuestros entornos naturales, es por ejemplo el caso de la playa del Carabasí que forma parte también del paraje natural municipal del Clot de Galván y, y creo que tenemos que también reclamar la financiación del resto de administraciones, hay proyectos estratégicos que son fundamentales como esa vía litoral que la consellería de territorio proponía además para unir los municipios de Alicante y Elche y poner en valor Todos estos recursos naturales de primer orden que supone todo nuestro litoral y, y es un proyecto precioso que, obviamente, lo que necesita es de financiación y desde compromiso, pues volvemos a reclamar una vez más que la Generalitat pueda involucrarse y dotar económicamente la, la ejecución de, de este proyecto. Como digo, además, además de un carácter estratégico, lo que viene es también desde el punto de vista ambiental a blindar todo el patrimonio que tenemos en, en esa primera línea de playa. Esta, hay otro de, asunto también que son las plantas sola, solares, el sábado se concentraron de nuevo los afectados, piden de nuevo la suspensión cautelar, se han, han, han añadido a esta petición muchas asociaciones y partidos políticos, sobre todo de izquierdas, por eso me gustaría también saber la opinión de Vox. Sí, bueno, eh, eh. El ayuntamiento, esto ocurría el sábado, el viernes aproban una nueva licencia para una planta e ensaladas. Vox, ¿qué tiene que bueno, decir? Bueno, nosotros estamos eh, claramente a favor de promocionar la energía solar, por supuesto. Ellos también, los esto, afectados está, está también. Está claro. Pero, por supuesto, no invadir eh, el campo de Elche ni las zonas agrícolas, porque entonces, en vez de un beneficio ecológico, sería todo lo contrario, ¿no? Tanto en especies como en producción. Eh, esto, esto es muy importante ahora que se genera una cuestión nueva, porque esto es una cuestión nueva, de que la regulación sea muy estricto porque a diferencia de lo que la señora Díaz piensa de las derechas, nuestra derecha eh, está a favor, está en contra de la agresión urbanística absolutamente en contra y del cuidado de la naturaleza y lo natural, de cuidar lo nuestro tal cual es y de la naturaleza de verdad y por eso nosotros eh, vemos con preocupación que se quiera invadir el campo de Elche con huertos solares, porque parece que es un paradigma que va uno en contra de otro. Yo creo que hay que buscar las fórmulas de que eh, el, el avance de la energía solar, que es muy buena, no conlleve la agresión de nuestro campo y, de, de nuestro, eh, y entorno natural. ¿Deberían suspenderse importante. de forma cautelar las licencias en estos momentos ante la avalancha de peticiones? Y, y se tienen que, se tienen que eh, evaluar, reevaluar y Y primero que haya un ordenamiento claro. Creemos que tiene que haber un ordenamiento claro. Así como vamos, eh, así como en, en alguna época se si hicieron edificios donde no se debían hacer, invadieron la naturaleza en forma inadecuada, creo que las plantas solares nos puede pasar lo mismo. Tenemos que adelantarnos a los problemas y repensar el tema. Eh, y, y doy un ejemplo. Por ejemplo, en nuestro, en nuestro municipio hay una patente eh, una patente internacional que permitiría poner pantallas solares en, en las eh de... de las autovías, ah, en, las donde, medianas, no, sí. en las medias de las autovías, donde no eh, que no molesta ni a ni al tránsito vehicular ni a la naturaleza y sin embargo eso no no fue tenido en cuenta por la administración Y son, hay otras opciones, con esto quiero decir que hay otras opciones que no atacan tanto a la naturaleza como puede ser invadir nuestros campos. Pues Esther 10 ¿por qué no se suspenden de forma cautelar las licencias? ¿Por qué se siguen otorgando? Bueno, yo creo... Para, para empezar, el suelo no urbanizable. ¿eh? Yo creo que, que para empezar, eh, hablar de demorar una cuestión en la que precisamente ayer los expertos de la ONU nos recordaban que se nos acaba el tiempo para, com para combatir ese calentamiento global de un grado y medio en los próximos años, porque no estamos actuando con la celeridad que necesitaríamos a nivel global, no nos puede hacer llevar a soluciones que lo que hagan es eh, ...para entendernos, eh, tirar patadas para adelante... ...de una problemática como esta. Hay que tener en cuenta... Que en esta lucha contra la emergencia climática la transición energética es clave y quiero recordar, la comunidad valenciana está obligada a generar 10.000 megavatios de energía con origen de fuentes renovables para el año 2030 y no estamos generando ni mil en estos momentos, por eso colectivamente eh, tenemos que apostar desde luego por esta energía que en nuestro caso además la energía solar puede ser una de las fuentes principales y yo creo que es importante que recordemos el marco del debate y lo mucho que nos estamos jugando en este contexto de emergencia climática. Dicho esto, ¿yo estoy a favor de suspender cautelarmente todas las licencias que se tramiten no, en el se No. no claro. Lo que creo es que se tienen que ver una a una. Claro. Y eso es lo que aprobábamos el pasado viernes en la Junta de Gobierno local. Una planta de 4,8 megavatios, que es una planta pequeñita, que es una planta que se aprueba por parte del ayuntamiento una vez tiene los informes favorables de la Consellería de Industria, de la Consellería de Medio Ambiente y de la Consellería de Paisaje. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que asegurar es que esa transición ecológica se da sin hacer una agresión ...sobre el, el Camp dels, pero es que eso, por eso ya velan cada una de las administraciones que somos competentes en todo este proceso. De hecho, incluso estoy escuchando en los últimos días algunas informaciones erróneas sobre la tramitación que dicen... ...es que el ayuntamiento eh, ha dado luz verde a empezar trámites y después la consellería os ha tumbado es que las tramitaciones urbanísticas las tramitaciones para plantas de estas características funcionan así primero el ayuntamiento tiene que decir si es viable en ese terreno después las diferentes consellerías tienen que decir si es viable desde diferentes puntos de vista ¿no? desde el punto de vista de industria desde el punto de vista de medio ambiente desde el punto de vista de paisaje y solo si ha pasado esos filtros el ayuntamiento le da el, eh, le concede la licencia a esa explotación eh, hablaba la señora Rodil de invadir el camp de una cosa es que empresas estén presentando sus proyectos y otra cosa es que la administración los esté aprobando, que es diferente o sea, es verdad, normal es que haya que muchas empresas que lo estén poniendo encima de la mesa digo, mm. y además es que es necesario que avancemos a paso rapidísimo en esa transición energética pero el, el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana están velando en todo este proceso para que aquellas licencias que se otorguen se hagan con todos los requisitos me preocupa cómo se están mezclando términos, haciendo afirmaciones erróneas en las últimas semanas. Y yo creo que es importante que hagamos una pedagogía, porque si no, al final, donde estamos situando el debate es en... Eh, unos términos que lo que hacen es que sigamos dependiendo de los combustibles fósiles y eso, recuerdo, afecta al día a día de los bolsillos, esa, también de los ilicitanos y Por esa ilicitanas. prioridad de producir tanta energía limpia para luchar contra el cambio climático, ¿se, se pueden expropiar y ocupar terrenos sin el consentimiento de los propietarios para ...instalar las plantas solares. Esta es una de las informaciones erróneas, por ejemplo... ...que se han sí. ido vertiendo en los últimos días... ...cuando una planta presenta su proyecto... ...la administración dice si es viable o no es viable y en caso de ser viable después las empresas tienen que alquilar esos terrenos, o sea eh, que he llegado a escuchar eh, afirmaciones muy muy erróneas en los últimos días, yo creo que esto es importante ¿no? que los oyentes lo conozcan obviamente la, la empresa que quiere construir esa planta para poder construirla tiene que saber si el proyecto que está planteando es viable y una vez la administración le dice que sí entonces procede a, a, a hacer ese alquiler normalmente de los terrenos, eh, y obviamente las personas a las que les afecta tienen todo el conocimiento y pueden participar de todo ese proceso que lleva todo un trámite público, como y todos pueden negarse, como... Y Pueden negarse y pueden negarse claro, a no arrendar claro, los terrenos. Claro, en ese proceso, y ellos pueden eh, presentar sus alegaciones y demás. Por eso digo que, que es un proceso que sigue una tramitación conforme a la ley. Y a mí me preocupa eh, cómo se está orientando el debate. No digo por los vecinos y vecinas que es normal, ¿no? que les genere esa preocupación y que pongan esas cuestiones encima de la mesa. Lo digo eh, por otro tipo de, de entidades que entiendo que deberían recordar que lo que no podemos hacer es estar uh -huh. entrando en un debate que muchas veces además es erróneo en cuanto a las informaciones que se están dando, mientras lo que seguimos es generando la energía a partir de combustibles fósiles, que es lo que está generando en buena parte el problema de, de, de calentamiento global que sufrimos. Pues no hay tiempo para más y nos queda la rehabilitación de Santa María y el centro de congresos, pero eso será para un proc, una próxima tertulia política. Gracias Esther Díez. Un placer, muchas gracias. Gracias Aurora muchas Rodríguez. Muchas gracias, hasta luego.